Buenos días, con Josielas, con Josieles. Buenas, ¿cómo están todos? Volvimos después de un montón de tiempo y muchos acontecimientos en nuestras vidas. ¡Un montón! Me mata porque, viste, como decimos siempre, posta, estas fueron semanas del horror, estas fueron una semanas del horror y venimos temando, teniendo las peores semanas desde que empezamos el podcast. Yo no sé qué quiere decir eso ya. Yo también, <risa> yo, no, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer.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 No uh -huh. se sabe quién es la verdadera escritora o escritor. Y ahí podríamos abrir un paréntesis ah, y sí. decir, ¿realmente un hombre puede escribir la experiencia de una mujer como lo está escribiendo Elena? Es imposible. Es imposible. No, no Yo para mí. De no, no tiene de debate eso. Es. ¿Y Te y dice, y ¿viste, y... Sophie?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 Y además también es verdad, yo soy madre. Claro. Y la película va de la maternidad. Claro. Mm. Entonces, no sé, ¿la vieron ustedes? Sí, sí, sí. Ah, sí, a mí me dale. gustó bastante. Tuvo muchísimas críticas. Viste que ahora, bueno, yo siempre me enojo. Porque las películas y las series tienen críticas en cuanto a la trama. Y no, sí. en, cuanto, sí. en, no en cuanto a la producción y al guión y a la dirección. Claro. Y a las claro, actuaciones. Claro. Entonces, tipo, bueno, no, qué horrible película. Porque era una madre que abandonaba a su hijos Sí, pero o sea, el, no te entend... nada. el que dice eso no entendió la película. Totalmente. Es que sí, es que es Entonces... rey, un sí, claro. sí, sí. Y tuvo críticas por eso. Eh, para ah, mí, como, como película, está logradísima. La historia me sí. re gustó. Sí. Me gustó el final que uno entendía. Creo que hablábamos con las chicas y que cada una había entendido una cosa. Para Seguramente mí, claro. siendo madre, que no lo somos, te pega distinto. Claro. claro. Es un final un poco abierto. Sí. Claro Pero yo entendí. Sí. Ya me gustar. Bueno, vamos un poco a la serie. <risa> bueno. Eh, Moni, ¿vos querés contarnos sobre de qué trata? Um, sí, quiere. A ver. <risa> bueno, yo puedo decir un pequeño resumen. Dale. Dale. Bueno.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 Bueno, que es eso, siempre viste que te, te, te dicen, y siempre el, sí. a Lenús, como que toda la serie, les te dicen qué linda, mira qué, qué rubia, qué linda que sos, y qué inteligente. Y los ojos, y todo esto. los ojos, y los y les llaman la atención. Claro, y la otra es la morochita. Estoy hablando así porque estoy hablando con, sí. como piensa el mundo horrible, por favor, <risa> que nadie eh. se ofenda. Sí, sí. Eh, y sucia y con peor ropa, y que no pudo estudiar porque se tuvo que hacer cargo de la familia.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 Exacto. ¿Y el otro libro qué decís? ¿Los diarios? Sí, los diarios. Qué dolor, los diarios. Sí. Claro, cuando pasa que, que le enunce deshace de los diarios, me pegó tanto como en mujercitas cuando hoy sí. le quema el libro. Sí. No, no, no, no sí. lo puedo perdonar. Ay, ¿Y, y vos te acuerdas? ¿Se acuerdan de algo, chicas? Ah, sí, sí, sí. Que el otro día me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 Ella dijo que nunca, ella pone, claro. no, eh, como, nunca me sentí como tan eh, fuerte y, y feliz, o algo por el estilo. Perdón, claro, ¿no? estaba re contenta. Sí, sí, sí. sí. En esos momentos sí. de haber dado a luz a la, a la bebés Y ahí es, es cuando habla con Lila y Lila dice, es una mierda, yo no quiero tener hijos nunca más. Uh -huh. Vas a verle, es horrible. Eh, sí. Toda la contracara de... De lo que sí. ella estaba pasando que le influye también en después como, como sí. siente en la maternidad. Sí, sí, sí. Me quedo de sí. de algo. Mm. Hace lo mismo que la hija oscura. Sí. <risa> Yo ya me había dado Ay, cuenta. Ay, qué boluda, acabo de caer. Bueno, spoiler alert. No, spoiler alert. <risa> sí, sí. Pero hablemos de ese final. Ay. ¿A ustedes les parece que que Lenú está abandonando a sus hijas. No sé, porque se va a una vida. O realmente ría. va a ser un. No, Ella, claro. ella les, les, les para. Yo no lo sentí un abandono. Sentí que no, todo se meió muy mal, muy mal por culpa de él, ¿no? Y, que, y ahí y ahí Lenú y ahí Lenu tendría que haber intervenido. Digo, ver, hecho, no sé, es que es muy difícil la situación, pero así lo que le hizo eh, pasar este tipo a Lenú frente a sus hijas es imperdonable imperdonable tipo mm. no sé me dio una bronca sí. porque lo podían haber resuelto de otra sí. forma y su crisis que generó traumas a estas pobres pibitas la crisis de él al, vos decís al marido el marido que no me acuerdo el nombre ya lo, lo Pietro. tengo ligado. El Pietro. Pietro ah yo pensé que hablábamos del Choto no no estaba yo también pensaba del tóxico. sí no Pietro Pietro pie Bye. no no pasa nada Piet... no realmente sí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 Y es peor que Mr. Viguez. Sí. Este es tóxico de los buenos tóxicos, viste. Claro. Cuando ellas, como bien dijeron, cuando son chiquitas, que se engancha con Lenú, le dice quiere ser mi novia, después su familia se va sí. del barrio. ¿Por qué? Porque así no sé, es porque al padre le ofrecen otro trabajo, porque es escritor, es periodista. Sí. Eh, y también sí. porque él estaba con otra mujer. Eh, que es la madre de Antonio. Eh, o no, no, me, acuerdo. O sea, no eh, me acuerdo no importa eh, él estaba con la Merina. con la Melina claro claro él tenía un amante entonces no sé como que la familia claro. dice no vamos de este barrio años muchos años sí. después vuelven a aparecer en Isquia. Sí. todos esos capítulos en la playa que es una belleza bueno. la segunda temporada sí sí pero yo creo que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 También porque eh, Lenú nunca dijo nada que a ella le gustaba. Creo que Lila incluso le pregunta. Como que no sí. pasa nada, ¿no? Como que puedo estar, me gusta, puedo estar con él. Y a todo esto Lila, eh, Lila creo que estaba casada. Sí. Eh, claro, estaban en, exactamente así, estaban en la playa con estaban su Estaban de vacaciones con la familia del Estefano. Sí, ah, otro horror. Eh, no. Entonces no. está Lila que pasa algo con Nino. Lenú los descubre, los ve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 Y También la ayudaron, ¿no? pues, la ayudaron también para conseguir ese puesto. Creo que fue la primera vez que alguien la ayudó. Sí. Uh -huh. porque, porque su vida, cuando ella deja sí. el colegio y después tiene que trabajar con sus padres y para eventualmente sí. se, se tiene que casar con un señor horrible A para mí que me da tener plata. Sí. Mucha lástima, mucha lástima. Sí. Porque... sí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 Estefano. Estefano. Pero Estefano la había violado en ese momento. Porque sí. No es que... sí. En la ¿no? noche de boda, sí. cuando van a hacer tele, que es hermoso. Ay, eso recuerda? era horrible. Sí, y, eso era horrible. Y la viola. Ella le dice que no quiere, bueno, Pero más adelante, porque tiene que haber sido más o menos cuando estaba con Nino. Eso digo. Ah, no Porque recuerdo. si el hijo termina siendo de Estefano... Es... Pero el, el parecido físico... Porque ella es muy delgada. Tipo, yo pienso por genética también. Sí, claro. Eh,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 como ay no que hijo de puta es maradona el chamo maranino no sí, maranino maranino qué eh, sé bueno nada y lila finalmente viste que no le dieron como mucho lugar en la tercera temporada no tengo idea del libro uh -huh. la tercera temporada es toda de lenú salvo ese capítulo que la muestran sí. a ella enferma y que la va a ayudar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 entre ellas porque ella eh, ya ella estando allá en Nápoles eh, no en Florencia en Florencia eh, claro en, en las últimas temporadas Lila está en Nápoles y ella está en, en Firenze y, y hablaban ya poco por teléfono cada tanto sí. así que con esto que la, la última llamada que es el final spoiler eh, es el final de temporada de esta que,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 La mujer de él se llama Eleonora. Sí. Elena, Eleonora, sí. ¿cómo que sale? <risa> ah. No sé, me quedé, me quedé con ese nombre. Ese mismo nombre. Sí, pobre mujer. Es muy raro, ¿no? Nilo. Enferma mujer es este chavo, boludo. ¿no? Y qué bronca que Perdón. además en la... No, no. Que en esta temporada es como el que le dice a Lenú mira tu marido es un machista y el que le hace como el sí. feminista Es este Nino y me da más bronca todavía. Ay, sí. sí. Wow, es claro, por eso pobre Lenu era inevitable lo que pasó. No era inevitable. Sí, era inevitable. Y ella se lo dice, te lo explica el otro. Se dice, mira, sí. si no me hubieras preguntado, hubiera mantenido la... La, la cordura. La, sí. la cordura. Sí, sí. Pero me preguntaste es mi amor de, de toda mi vida, sí. le dijo a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 Y logró un montón de cosas, sí. y para ella es como si sí, escribió un libro y todo lo que le dicen todo el tiempo, de qué bueno, ya qué bien que te fue, no le importa, porque como que sí, no sé, lo, que le, lo único que le importa creo que es Lina, que, que la. El, el sí. Creo que no hablamos no, nada no, de la. No que... hablamos tanto de esta amistad tóxica también, porque es una amistad. Ah, no. Tóxica. La verdad y que Y es que como sí. el centro de la serie. Es una amistad de competencia sí. y amor constante, porque yo creo que. No, no.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 ¿Verdad? Sí, sí, sí, tal cual es. está. Es muy compleja esa relación. hablar de algo, de, hablando del título de la serie: uh -huh. eh, de cuál es uh -huh. la amiga estupenda o la brillante. Uh -huh. eh, ah. eh, porque ya dijimos que Lila es medio genio, pero sí. toda la vida, como dijimos, creo que lo dije mil veces, que a Lenú le van diciendo todo el tiempo que es linda, que genia, que bien.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 No, en esta temporada estoy grandes? hablando, ¿eh? Sí. Van a la casa de una mujer, que creo que era una profesora. Sí. ¿Sí? Eh, que tiene una hija que está liada con el Pascuales. Sí. O me estoy liando más. Sí, puede ser. Que la trata como, ay esta chiquita una cosa así. Claro. Le, le, acá la no anoté, claro. Le no es tratada como una snob, como la burguesa, la ah, que sí. sea, y qué sé yo.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 Sí, como muy de boca para, la, para afuera todo está bien decir, pero te quiero ver en la fábrica. Ah. Sí. ¿Qué opinan de cuando sí, sí. en esta temporada? Porque fue un momento re tenso, parecía una película de terror. Eh, cuando le cae, creo que es Juale, uh -huh. con, con esta piba, oh. justamente la hija de esta profesora, eh, en sí. la casa Lenú, y le usan todo y medio que no los dejan salir. <risa> sí. A mí me da... Uf, o sea...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 Frente a su marido, pero también entiende a su marido y le molesta que estén en su casa. Entonces es, eh, es una situación, es como la historia de su vida. Sí. Es como. Sí. sí, sí, a mí me resultó... <ríe> Pertenezco a esto, sí. pero lo rechazo. Sí. Es tremendo. Es tremendo. A mí me pasó con esto que me, me pareció todas las unas escenas fantásticas, maravillosas. Me sentía en el teatro porque me generaba toda incomodidad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 en la Toscana, ¿viste? Es ¿eh? un lugar precioso, sí. una casona, con toda gente súper de, de, de la universidad, ¿entendés? Escritores y, y profesores, eh, bien snob, como podríamos decir. Y están los padres ahí y no entienden nada, y la madre renguea, así se dice. Y la ve sí. a Lenú como listo. O sea, entonces ella pasó a otro mundo, está en otra clase, sí. y no tiene nada que ver con ella.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 Yo también ya eh. me quedé pensando el otro día además siempre jodemos que cuando una mujer en una serie o película vomita es porque está embarazada sí. <ríe> porque es la única razón por la que sí. una mujer puede vomitar y sí. no sé quizás fue nervioso porque embarazada no está no <ríe> no, no, no. no lo para sabemos. mí igual justo venía con todo este debate de, de ella y Pietro de desde...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 Y casándose. Y bueno, está bien, esto pasará en algún momento. Sí. Bueno, muchas gracias, bueno, Moni. Muchísimas gracias. Ay, no, un placer. Lo pasé súper bien. Ay, ahora tenemos que ver a Outlander y después le invitamos. ¿no? Sí, <risa> me, <risa> me encanta. temporadas. No. Pero a mí me encantan las series como muchas temporadas. ¿Seis? Bueno, está bien, estoy viendo como ocho. De... Son seis de momento. Ah, siguen saliendo. <risa>